Continuando nuestro ciclo de pláticas sobre la Biblia, hoy terminaré las exposiciones sobre la personalidad de algunos de los escritores divinamente inspirados que contribuyeron a la formación del texto sagrado. En los programas anteriores nos referimos a Moisés y a David, que pertenecen al grupo de autores del Antiguo Testamento. Hoy dedicaré esta plática al gran apóstol Pablo, como ustedes saben, es autor de casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento, un hombre de extraordinario talento y un gran siervo de Dios. Pablo nació en Tarso de Cilicia, un centro de la cultura griega, en el seno de una familia judía de la tribu de Benjamín en los primeros años de la era cristiana, aunque la fecha no se conoce con exactitud. Su padre era ciudadano de Tarso, circunstancia que permite suponer que tenía una alta posición social, y dio al recién nacido el nombre de Saúl. Saulo es la forma griega, y Pablo es la forma romana de ese mismo nombre. Se supone que, de acuerdo a las costumbres judías, desde los cinco años Pablo aprendió a leer en la Biblia hebrea, y luego aprendió igualmente el idioma griego, que era el que se hablaba en Tarso. Posteriormente fue a Jerusalén, donde estudió con el gran maestro Gamaliel, transformándose así en un fariseo entusiasta. El propio Pablo habla de sí mismo en la Epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo 14, diciendo, «En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres».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 en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En otro orden de cosas, también de conformidad a la costumbre de los judíos, Pablo tuvo que aprender un oficio. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 3, leemos que Pablo, como era del mismo oficio, se quedó con ellos, es decir, con Aquila y Priscila, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Esto se explica porque Pablo era de Cilicia, región conocida por unas telas que se llamaban precisamente Cilicia, tejidas de pelo de cabra con las que se fabricaban mantas de viaje y tiendas. Es probable que Pablo conociera el arte de tejer la tela con sus propias manos o que fabricase las tiendas con telas previamente adquiridas. De todos modos, el hecho es que Pablo tenía un oficio y que muchas veces trabajó en esa especialidad para ganarse el sustento. Antes de su conversión al cristianismo, la característica más seria de Pablo era su oposición a la iglesia. Leamos su propio testimonio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera con ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Algo muy parecido también declara Pablo en el capítulo 22, versículos 3 al 5, Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Después de semejante confesión, parece mentira que ese hombre haya llegado a ser nada menos que Pablo, el gran apóstol del cristianismo. Dejemos que él nos relate su conversión como lo hace en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 13 al 18, ante el rey Agripa,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 y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así es, amables oyentes, Pablo comenzó entonces una nueva vida, y llegó a ser el autor de trece de las epístolas del Nuevo Testamento, revelando las más profundas verdades doctrinales. Fue tan grande la obra del Espíritu Santo en su vida,